Con Olímpico, pero q u é pudo abrochar su incorporación al Gipuzkoa en el país español. Así que todo tuyo, Fabi. ¿Cómo te vas, Fabi? Buen día, ¿qué dices? Hola, Fabi, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien, muy contento, muy contento. Comenzando un nuevo desafío y la verdad que muy feliz de, de volver a la Liga CB para, para competir a este, a este gran nivel de, de la Liga Española. Bueno,、eh, capaz que, no te digo que impensado, ¿no? Porque siempre por ahí en la cabeza del jugador, este, digo, está, está siempre presente la, la idea de volver, ¿no? A, a jugar, en, en tu caso, la Liga Española, en, en el caso de otro jugador, otra liga u otra competencia. p e digo, ya con una cierta edad, por ahí uno pensaba, o vos mismo pensabas que por ahí podías、eh, terminar tu carrera jugando en la Argentina, ¿no? Sí, sí, era, era algo que, que bueno, si, si bien siempre lo miré de reojo la posibilidad de volver,、eh, pero como bien decís, cuando uno va cumpliendo años es como que se hace cada vez más difícil. Pero, pero bueno, tuve la, la, la fortuna de, de que este equipo de San Sebastián,、eh, haciendo la Liga CB, con un entrenador con el cual estuve en Valladolid durante tres años, que es Porfirio Fisac, y con el cual siempre he mantenido una grandísima relación, y, y además de. Digamos, de i g a m o s d la relación profesional que nos unió, también mantenemos una relación personal importante. Y, y bueno,、eh, cuando surgió la posibilidad de, de poder volver, volver para, para España, realmente、eh, me, me, me llenó de, de, de, de energía, de fuerzas. Y, y bueno, costó un poco、eh, arreglar todo, por, por eso, como bien decías, por, por el contrato que teníamos、eh, vinculado con Olímpico. Pero bueno, afortunadamente, después de un, un Largo tiempo esperando, pudimos、eh, firmar y, y ya ayer hacer la presentación oficial con, con el equipo. Sí, este, ¿qué, ¿Qué fue lo que, o, o cuál es el balance que hace de lo ocurrido en Olímpico? ¿no? Eh, se había armado con, con un、eh, gran plantel, porque no se puede、eh, negar eso, un gran plantel, un buen cuerpo técnico, este, con la logística que tenía el equipo b a n d e、eh, ñ o ¿Qué pasó que no se le dio los resultados en la medida o en la forma que lo esperaba? Eh, como, estoy de acuerdo que teníamos un, un gran equipo, un gran cuerpo técnico, y, y creo que las aspiraciones eran para, para conseguir o, por lo menos, eh, estar eh, codeándonos arriba con, con los mejores equipos.、Eh, fuimos parte de un grupo de, de una zona norte realmente muy dura,、eh, en el cual también hubo otros equipos con presupuestos o con las mismas aspiraciones que nosotros, que quedaron por detrás nuestro, y, y lamentablemente、eh, las expectativas de. De mucha gente de Olímpico eran eran más altas y y bueno se decidió por por haber finalizado un un, un, un proyecto que había comenzado、eh, dos años atrás y y bueno y ahora seguirlo o reestructurarlo para para seguir compitiendo con c otros n o participantes, digamos con otros jugadores. Claro, Pero claro, la、bien. verdad que、eh, la experiencia personal fue fue muy buena.、Eh, En Olímpico estuvimos realmente muy bien, tanto conmigo c o con mi familia fue, fue excelente. Y, y bueno, estas cosas、eh, suelen suceder, que, que es normal que, que el club quiera replantear su, sus objetivos y, y rearmarse para, para poder volver a competir o, o cumplir sus objetivos o sus expectativas、eh, planteadas ahora a, a principio de temporada. Y, y en lo personal,、eh, Federico q u é balance hace de su paso por Olímpico? Este, ¿Estás conforme con lo que hiciste? El primer año realmente fue excelente. Fue, fue histórico para el club el hecho de volver a competir y estar、eh, entre el mejor nivel de, de la Liga Nacional.、Eh, y, y creo que, que mantuvimos el proyecto y mantuvimos la base、eh, tanto de Fernando Duró como de, de cuatro o cinco jugadores、eh, para, para el siguiente año. Y como te dije, el, el, el nivel. Eh, de resultado no fue、eh, tal vez el esperado por el club, y, y eso、eh, en el caso mío personal、eh, termina con, con mi salida del club.、Eh, mi expectativa era poder seguir en el club, poder seguir un año más y cumplir el año que me quedaba de contrato, pero,、claro. pero bueno,、eh, tuve que, que acatarme la decisión de, de su presidente Oscar Ledesma, de, de lo que dijo la, la comisión directiva, y, y bueno.、Eh, Fue una noticia no muy esperada、eh, para mí y para mi familia, pero. Sí, pero seguramente no, que no fue a... para nada agradable, pero bueno, son las reglas del juego.、Eh, no, ¿no? No, fue, no fue agradable, pero bueno, esto es parte, sé, sé de, de, de digamos, de, de que esto es así, esto es profesional.、Eh, claro. Hay contratos, hay dinero de por medio y esto es, es así. El club、eh, pretendía o pretendía otro tipo de jugador o no sé, otras características. Y, y bueno, me tocó, me tocó salir y, y realmente una sorpresa no grata, pero, pero bueno, que termina con un final feliz eh, eh, ahora en España y muy contento. Y como te dije, súper feliz y orgulloso de poder a los 37 volver a, a fichar acá y poder、eh, seguir con la exigencia máxima para, para rendir a un grandísimo nivel. Sí, eso habla muy bien de. La verdad que, este, que por otro lado, debes estar muy, muy reconfortado porque eso habla muy bien de. De lo que dejaste, ¿no? Porque el, el recuerdo este, o el haber convivido, como bien vos contabas hace un rato, este, con tu entrenador o tu ex entrenador,、eh, bueno, eso habla bien de, de, de, de, de tu pasado reciente en el básquetbol español. Sí, re, la verdad que me sorprendió muchísimo cuando se, se hizo oficial el, el fichaje por, por el Guipúzcoa Básquet. Eh, la repercusión que hubo, la cantidad de mensajes recibidos, no s o l o de mi último club que, como fue de estudiantes, sino de Murcia, de Valladolid, de Badalona,、eh, hasta incluso de Granada, que tuve un paso fugaz de, de prácticamente un mes y poco tiempo.、Eh, fueron los equipos, sobre todo de que son los de AFB, con, con muchísimos mensajes, muchísimo aliento y, y con la alegría de, de poder volver a verme. Para mí fue. Eh, muy sorprendente, fue muy bueno, fue un, un envión de adrenalina tremendo. Y, y bueno, me da mucho más ganas de seguir, de, de, de sumarme a un proyecto como el de este club, que, que es un proyecto ambicioso, de, de poder、eh, hacer las bases para poder seguir muchos años en la Liga CB, ya que en los últimos años、eh, fue un poco de ascensor, subían y bajaban por, por estas cuestiones de la exigencia de la Liga y por las cuestiones económicas. Pero, pero creo que, que a partir del año pasado comenzaron desde cero para. Para poder establecerse en la Liga CB y, y, y poder competir por muchos años. Así que ser partícipe y ser、eh, un poco el buque insignia de, de, del club, del equipo y, y liderar el equipo、eh, por mi experiencia y por mi edad,、eh, realmente es un, es un privilegio muy grande y, y un reto que tenía muchas ganas de asumirlo. Chicos, sí, Fede, te sumás a un equipo joven que fue fundado en el 2001, más o menos. Que ya estuvo varios años en la CB, pero le costó, salvo creo que en el 2011 por ahí, que terminó quinto, si no me equivoco. ¿Crees que este año puede ser un poco diferente la historia? Mira, no, no sé en qué posición vamos a terminar, y lo que sí está claro es que con este entrenador,、eh, los equipos que, que él arma son equipos de, de mucha, mucha pelea, de, de mucho sacrificio, de, de jugar mucho en equipo. Eh, porque es un equipo obviamente que al no tener el poder económico de los, de los grandes de España、eh, no tiene estrellas. Lo que sí、eh, somos todos trabajadores que, que vamos a dejar todo para poder、eh, competir cada día. Esa es la, es la eh, consigna eh, primera que, que tiene este equipo, competir y volver a, a, a generar una ilusión en, en la gente que, que, que siga el equipo después de, mucho, de muchos años. Y volverlo a tener en la l i g a de España es, es, es para todos una, una grata sorpresa. Entonces,、eh, quieren hacer bien las cosas desde el primer día y, y ya comenzó el año pasado con su ascenso a la Liga, a la Liga CB y, y este año quieren eso, seguir transmitiendo、eh, identidad, seguir transmitiendo un equipo que luche y, y con p o r f i r y Saga al mando,、eh, eso es, es asegurado. Así que、eh, realmente muy contento de poder formar parte de un proyecto, como te dije recién, así ambicioso. Y, y de poder competir con, con todos los equipos más allá de ganar o perder, lo que, lo que vamos a hacer es competir cada jornada. A los 37 años cumpliste una n h e l o de volver a España. Ahora me imagino que el desafío es volver a ponerte a, a las órdenes de un técnico que te marcó mucho, porque ayer en la presentación destacabas que con él viviste tus mejores años de carrera, ¿es así? Está claro, está claro que q u esté e en el proyecto era una, para mí una garantía y. Y era todo mucho más fácil.、Eh, él, desde el primer día que me llamó,、eh, quería que, que yo sea el,、eh, el jugador de siempre: el que lucha, el que pelea, el que lidera el grupo, el que lo lleva para adelante, el que, el que está en el vestuario, el que está en la cancha, y, y bueno, ser un poco el, el intermediario entre él y el equipo también.、Eh, los, los compañeros que, que tengo este año, el, el que me sigue en edad cumplió recién 30 y, y los demás son todos jugadores muy jovencitos. Así que、eh, hasta el día d la experiencia es, es espectacular, hay, hay mucha、eh, calidad y mucha capacidad de mejora del equipo, así que estoy realmente muy contento, muy contento de, como, como bien decís, a los 37,、eh, esta es mi tercera vuelta a la Liga CB y, y tal vez、eh, una, una grandísima sorpresa para, para poder seguir、eh, hasta, el, hasta el último día, yo siempre digo, voy a seguir aprendiendo, voy a seguir luchando y voy a seguir sonriendo siempre que esté dentro de una cancha. Ayer la presentación fue en un casino. ¿Ponemos una ficha entonces por este de Hipuzcoa? Sí, decimos que, decíamos que la suerte nos, nos, nos va a acompañar. Así que ojalá que, que el casino nos, nos dé mucha suerte, nos dé、eh, mucha fortuna para, para cada día poder luchar y competir como, como nos planteamos. ¿Cómo llegaba, b o f e a este equipo que ya estuvo un par de amistosos? Bien, llego muy bien.、Eh, la, la función que quiere, como te dije, el entrenador. es que, que ayude a todo el equipo, que, que esté como, como estuve en Valladolid,、eh, no en el nivel físico que estaba en Valladolid, sino en el nivel mental, de, de ayudar a los compañeros, de, de ayudar a los bases, de ayudar a los, a, a, a los internos para, para tomar una buena lectura y, y después tomar las decisiones y las responsabilidades que, que me van a corresponder con, de, de acuerdo a las, características, a, las, perdón, a las características que vaya tomando el equipo.、Eh, Voy a hacer el, el juego que me, que me ha tocado hacer siempre y, y, y tengo la fortuna de poder ayudar en, en, en varios rubros, no solo de, ni de defensa o no solo de, de intentar anotar, sino de, de, de ayudar en todo lo que necesite el equipo y, y cada vez que esté dentro o fuera de la cancha estar pensando por y para el equipo. Así que es un gran desafío, muy, muy tentador, muy lindo y, y que me agarra con muchas fuerzas para, para poder enfrentarlo. Te mandamos un saludo enorme. Saludo a tu familia.、Eh, ojalá que tengas una buena estadía, que tengas una buena Una buena temporada de la liga. Y siempre un gusto charlar con vos. ¿eh? Bueno, Fabi, b un e o un placer. Siempre el placer es mío hablar con ustedes. Y, y como siempre, lo seguiré desde acá. Y, y les deseo lo mejor, tanto a vos como a todo el equipo. Así que un abrazo muy grande. Y, y que tengan buen año también ustedes. Gracias, Federico v a l l a q u e ¿eh? Hablando desde San Sebastián, con uno contra uno. Atenas sigue practicando.